¿Qué quieres desayunar? Chocolate con churros. ¿Y tú, Antonia, qué tomas? Ahora me apetece un café con leche y una tostada. ¿Solo? Toma algo más, estás muy delgada. No, no. Es que no tengo mucha hambre. Y pide una botella de agua mineral también para mí, Carlos. ¿Con gas o sin gas? Con gas. Mira, allí viene Rafael. Hola, Rafa. Ven y siéntate con nosotros. ¿Qué os traigo? Para mí, una horchata, por favor. No tenemos ahora. Te aconsejo un granizado de limón. Bien. Y para mí, tráeme un cortado. ¿Y algo para comer? No, gracias. Perdona, la carta, por favor. Un momento. Aquí la tenéis. ¿Qué os traigo? Bueno, ¿qué nos recomiendas? Probad la ensalada de gambas. Es buenísima. Entonces, tráenos dos ensaladas. ¿Y para beber? Una cerveza para mí. Para mí una copa de vino. Y también tráeme la cuenta. ¿Aceptáis tarjeta? Sí, claro.